La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco todo. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. ¿Quién vino, nene? Bueno, eh, chicos, la verdad que un honor el invitado que tenemos en el día de hoy es un editor argentino, uno de los editores más importantes que tenga nuestro país y uno de los tipos más importantes para la cultura, en consecuencia también. Estamos hablando del fundador de la editorial Ediciones de la Flor, el señor Daniel divinski Le vamos a dar un aplauso. Señor sí, Daniel, sí. muchas gracias por estar al acá. Al contrario, si la radio fuera en colores, vería que me rehumoricé, pero... <ríe> Tanto no, elogio. por favor. Mire, justo acá, nuestro eh, colega y amigo, Tuni Coleman, dice... Un saludo al genio de Divinsky, un maestro. La gente debería saber y conocer a uno de los argentinos más importantes. Los amigos dicen esas cosas. Sí. Habría que escuchar los enemigos. Yo no creo que... Sí... Puede ser. Y Tunia es bastante ¿Tenés halagador. ¿Tenés enemigos? Vemos eh? que adversarios. adversarios. competidores, en todo caso. No, no, no. Con los competidores todo bien. Ah. O sea, al contrario. O sea, hay alguna gente del gremio con la que me llevo mal, pero poca. Ah, mirá. No, no me lo hacía. Eh, bueno, además empezamos con un conflicto, Daniel, acá, ¿no? Daniel nos trajo unos libros preciosísimos ah. de regalo. En realidad de regalo para los oyentes. Yo tiranamente pienso incautarme uno... Y los otros tres se los quieren quedar acá todo, todas las pirañas que están dando vueltas. Deberíamos ver. regalarle a los oyentes, Abrevaya. Está, está bien, está bien. Yo cumpleaños y no me hicieron ningún regalo. Bueno, que, que lo cumpla bueno, feliz. ¿sí? ¿sí? Feliz, ¿sí? Cumpleaños. Eh, bueno. feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Te bien. pido un café. ¿Qué querés, una tortita? No, no, no. Sigamos con la el... tortita. Daniel, eh, bueno, qué historia de vida la tuya, ¿no? Si tuvieras ya con, con los años recorridos eh, que explicar de alguna manera por qué fuiste editor. ¿Cómo lo explicarías? Creo que a partir de una adicción a la lectura, así como otra gente se adicta al cigarrillo y a otras cosas divertidas, este no el cigarrillo que no es divertido, yo empecé leyendo de muy chico, incluso aprendí a leer antes de ir al colegio porque tenía unas tías docentes y estuve con una nefritis cuando era chico y me puse a leer y no paré desde entonces. Que creo que la tarea del editor es la del exhibicionista, en vez de abrirse un abrigo y mostrar lo que tiene, si lo tiene, es decir, es leer algo que te guste tanto y decir, "Ay, mira qué cosa tan linda que leí", y eso multiplicado por cantidad de ejemplares es editar un libro y mostrárselo a todo el mundo. Eh. Eh, ¿hay un escritor adentro tuyo también? Bueno, yo dije siempre que era un escritor solapado porque escribía las solapas y de claro. los libros. <risa> Decir, eh, no, Pero nunca que... incursionaste en un cuentito. No, hice un cuaderno con un texto autobiográfico hace muchísimos años en Villa Gesell, y los que sigue son mis memorias, que es lo que creo que tiene algún interés para otros. Hay gente que escribe mucho mejor, que van a aparecer supongo que el año que viene, no en la ah, editorial, bueno. en otra, porque sería una pedantería sacar tu propio libro. ¿No te vas a editar tus propias memorias? Pero por supuesto que no, Herralde, el editor de Anagrama, también ha publicado sus libros en, eh, eh, en otra en otras editoriales. está las a publicar libros de Sorsal, que es un colega y amigo joven. Y lo que puedo adelantar es el título, se va a llamar Lo mejor que conozco, porque es una parte de un poema de Paco Urondo que se llama Carta a los amigos, uh -huh. donde en alguno de las estrofas dice, "Amigos, lo digo sin jactancia, la vida es lo mejor que conozco." Bueno, pero qué lindo. Y así se entonces así se llamará el libro? Eh, supongo que sí, espero que el editor esté de acuerdo. Sí. <risa> no ah, ser qué el cosa, me parece maravilloso. <risa> Vas a tener que, claro, que tener un un jugar el rol Eh, al revés, vas a tener que invertir los roles ahí. Sí, de todas maneras, ojo que no son memorias íntimas que provocarían demasiadas explosiones, es una memoria editorial, es decir, en de relación con los autores, que está llena de cosas divertidas, pintorescas, amargas. Eh, Pero eh, claro, aparte repasemos esos autores con los que a los que vos editaste. Estamos hablando de Fontana Rosa, de Caloi, de Quino, del propio Rodolfo Walsh. Sí, para y citando a los más literarios, Humberto Eco que fue de Fogwell publicamos la primera edición de los pichiceos cuando nadie se atrevía a, a publicarla a fines de 1983, o sea recién eh, transcurrida la, la dictadura y él se ofendió porque dijo que no se vendía porque la tapa era muy fea. ¿Y cómo era la primera edición de la la tapa que había hecho Carlos Bocardo, un gran diseñador gráfico que murió hace unos años, estaba inspirada en el hecho que en la novela los soldados argentinos muertos de frío en las trincheras en Malvinas se calentaban tomando licor Tres Plumas. Mm. pero que no se anunciante el programa porque no es una maravilla como bebida. <risa> este, y entonces la, la tapa era una especie de recuadro medio rococó con las tres plumas en los extremos y con los colores argentinos en el título. Es decir, era una metáfora simpática sobre el contenido del libro Pero sí, no como gustó. la época no era propicia para que la gente volviera a querer leer Aunque fuera excelente literatura sobre Malvinas Recién se estaba saliendo de eso El libro se vendió poco, tuvo unas críticas estupendas Incluso ahora hay una académica alemana que está haciendo un estudio Una argentina que trabaja en Alemania Sobre la, la recepción crítica en el 83 de ese libro Pero se vendió poco y entonces eh, bueno, Fowler no pudo soportar esa... Al día de hoy eh, la discusión sobre Malvinas es una herida bíblica vierte es una herida que no está resuelta el, el discurso sobre oficial sobre Malvinas sigue siendo hasta contradictorio entonces en ese momento los pichiciego me imagino cuando a vos te llegó ese no sé manuscrito se llama es manuscrito a máquina como decía una persona ya no lo escritos a mano pero sí los originales de... se llaman los originales este lo leí de un tirón porque la novela es estupenda sí. todo lo que pueda decir sobre Fowles al que respeté mucho como autor este tiene que ver solo con sus desplantes como como editado pero no tiene nada que ver con la calidad del texto ese que después la, la prueba viste que hay gente que dicen que está tan loca que necesita hacer análisis de grupo Es decir un grupo de analistas que lo dan Sí, el solo. Sí. bueno, él hizo edición de grupo porque el mismo libro pasó por cuatro editoriales después. O sea que su relación con los editores no era Siempre el, fue tirante. El, no era el mejor de sus rasgos, claro. Bueno, era una tenía una personalidad muy particular. No, sin duda. Por sí, sí, sí, sí. ¿Vos pensás que eso es fácil? Es una propuesta. No. <risa> Digo, ¿sos un, un jefe fácil, un editor fácil? Y eso hay, no sé. eso hay que preguntarle a los autores y al personal de la editorial. Me da la impresión de que sí. Bueno, es decir, el, esta impresión que, está bien. Es decir, eh, Fontana Rosa siempre eh, argumentaba que era de los pocos casos en que un autor era muy amigo de sus editores, es decir, la editoriales de Cookie Miller, mi socia y compañera de uh -huh. muchos años y mía, y la verdad es que somos eh, hemos sido amigos de muchos de los autores, es decir, de, obviamente de Keane o de Walsh, de, de, del negro sin decir, es le hablamos todos los lunes por teléfono para nada, para comentar el fútbol el domingo sí. o cualquier otra cosa, es decir, eh, sobrepasaba lo que era una relación con, con un autor. Sí. Mm que yo me acuerdo uno de los días más felices de mi vida fue un día que me llamaron a la mesa a comer yo era chica y en el lugar de mi plato estaba el toda amafalda wow. eh, y fue para mí fue nada me acuerdo y mira me pongo a llorar debo acotar que sos chica todavía sí. pero bueno no bueno pero en qué año salió esa edición del toda amafalda te acordás? Debe haber sido en el 91 una cosa así. claro bueno yo tenía varios años menos que ahora sí no, Todavía vivía con mis papás por lo menos. Pero ya sabías leer. No, era era una fanática de Mafalda, pero siempre la había leído eh, en bueno, tenía todos los libritos desagregados, pero de pronto que me llegara todo y además esa edición tenía cosas inéditas. Sí, aparte aparte eh, comentarios dibujados de otros de otros autores, de Rudy Daniel Paz, de Cendra, de, de, del mismo Fontana claro, Rosa. estaba llena de, de maravillas, Y un prólogo bellísimo de un colombiano muy amigo de Quino y de Fontana Rosa, Daniel Sampere Pisano que es el que escribió también el libro del Le Luthier que hemos publicado nosotros y ahora vamos a reeditar, que se llama Le Luthier de la L a la S con las iniciales del conjunto, sí. este que es un humorista genial y que es un prólogo sumamente específico para, para el libro. Para ese libro. Eh, Cuando tenés que decidir qué editar y qué no, ¿cuáles son más o menos los parámetros? porque qué mi piache, lo que me gusta. Lo que a mí me gusta. Es decir, siempre imagino que como no se hacen estudios de mercado, por lo menos en la editorial de las dimensiones de Ediciones de la Flor, es que habrá otros 2.000 tarados para calificarlos dulcemente que les va a gustar lo mismo que a mí. Muchas veces me equivoco y cuando acierto hay más de 2.000. Son más de 2.000. Pero claro, no hay vos no, no pensás en términos comerciales. Vivo de la editorial, no tengo ninguna otra fuente de ingresos, o sí. sea que no puedo sacar 5 libros que no se vendan nada, pero compenso sacando dos o tres que pueden ser seguros en la escasa medida en que es seguro una decisión editorial uno nunca sabe qué va a pasar con el libro el libro tiene vida propia y me doy el gusto o nos damos el gusto con cookie de sacar cosas que nos gustan a pesar de, de no tener ninguna certeza sobre si se va a vender o no te doy un dato recurrió a nosotros un maravilloso ilustrador argentino que se llama cristian turdera autor de muchos libros para chicos y demás hay un blog que tiene 200.000 seguidores que hace un filósofo que vive en mar del plata totalmente anónimo, que sabemos que se llama Joaquín, que se llama El Topo Ilustrado, que cada día, desde hace años, publica una frase en su blog, que son algo más que aforismo, son verdades realmente inteligentísimas. Me acuerdo de uno de reciente, ese, cuando uno vuelve de un viaje no es el mismo el que vuelve, por ejemplo, que sí. es ¿Sí? una linda frase. Turdera se inspiró en eso y hizo un dibujo diario para cada uno de, Ay, de esas frases. Eso se convirtió en otro blog que se llama El Topo Ilustrado. El otro era El Topo Ilustrado. Sí, que sería la fusión de los dos blogs. Que tiene ya 50.000 seguidores. Empezaron en enero y con cookie Miller y yo decidimos hacer el libro. No sabemos si se va a vender o no, pero es tan lindo que se merece que parezca. Que, que, que, que alguien esto. lo edite. Y lo pagará la superventa de, de otros libros. Eh... Eh, la verdad Daniel que es eh, muy vos, a ver no sé cómo hacerte la pregunta porque no me lo vas a querer contestar pero vos sentís eh, la importancia del aporte a la cultura que tiene que tener vos como editor sería un jactanansioso e imperdonable Por eso si te digo que sí, pero si eso no lo tengo que juzgar yo es decir que... a ver hablemos entonces despersonalicémoslo. ediciones de la flor es una editorial que aportó a la cultura argentina o de cualquier o, o esos autores hubiesen sido de cualquier manera publicados te parece que igual hubiesen encontrado el curso de... Lo que quisimos y queremos es que aportara. Es posible que algunos sí hubieran encontrado otra vía de publicación y es posible que otros no, pero no se puede afirmar que es. Estamos, eh, dada la edad y todo eso, en lo que Herralde, el dueño de Anagrama, que es un tipo muy ingenioso, dijo, la etapa de los homenajes prepóstumos. Es decir, sí. <risa> que son mejores que los póstumos. ¿no? Por lo menos te enterás. recibido una cantidad de cosas últimamente que daría para pensar que es así. Lo último fue en Chile, que me, me designaron... Eh, profesor honoris causa de una maestría de edición Una universidad muy buena, laica y progresista Y hubo una mesa redonda de homenaje a Ediciones de la Flor Donde hubo un autor que sí conocemos Alberto Montt, un humorista chileno un gráfico Que es maravilloso, el que ya publicamos tres libros Pero otras tres personas que no conocíamos Un escritor, otra dibujante Y que contaron lo que habían sido en Chile Los libros de la Flor para ellos Vamos a terminar por convencernos Y me parece que sí Y capaz que no es tanto jactancia Es ser realista nomás eh, Daniel, contanos los libros que nos trajiste De regalo para los oyentes Este, por ejemplo Bueno, Negar Todo es el libro Póstumo de Fontana Rosa Lamentablemente su último libro Me mandó los textos por, por mail eh, Pocos días antes de morirse y eh, estaban en un grado de cocción relativo es decir, él siempre me mandaba a los originales después de una segunda revisión para que yo hiciera el corte final uh -huh. que implicaba una corrección terminológica fuerte porque el negro era muy descuidado Eh, ya no te digo la gráfica, porque su, su ortografía era terrible y aparte los acentos los sembraba así al azar. ¿no? Los tiraba, podían caer sobre una consonante. ¿Dónde le parecía? ¿Capaz que había... sí, pero tenía que ver con la rapidez con la que ideaba. Acento con la que... sobre consonante muy fuerte. Sí, eh, eh, en checo únicamente. Claro. Claro. Este, y... Decime que hacía acentos invertidos y me muero también. No, es el, no es el caso, solo cuando le, le chingaba la tecla. este Y entonces mandó este estos textos. Diciendo que había revisado los tres o cuatro primeros, pero que los otros todavía requerían más revisión. De repente se murió. Nos abocamos, y digo el plural, porque normalmente el editing, o sea, la corrección final lo hacía yo solo, con tal grado de confianza de él muy preocupante para mí, que nunca quiso volver a leer un texto después de que yo lo hubiera editado. Nunca hice correcciones fundamentales, pero en alguno, en alguno un personaje cambiaba de nombre en medio del cuento o en la novela, en la ganzada. Eh, eran cuestiones sintácticas, ortográficas, a veces de reiteración de, de adjetivos y demás. Este, que venía más crudo, lo revisé yo días intensísimos y después se lo mandé a Daniel Samper, el colombiano que vive en Madrid, que es amigo del Negro, un excelente humorista, que hizo una segunda revisión. Ahí se planteó que el, eh, el hijo del Negro, en conflicto con su viuda, que era su segunda esposa, revocó la renovación automática de los contratos de edición de los demás libros del Negro. Cosa que agatamos simplemente para no provocar un conflicto. Fue un error, pero los libros terminaron en otra editorial. Este contrato estaba vigente porque era un contrato nuevo, Y para reafirmar nuestro derecho a publicar el libro, iniciamos una acción que es muy aburrido contar, salvo el hecho de que vos sos abogada. Para Sin más juez, me aburre todavía. Para que el juez de la, de la sucesión declarara que el contrato era válido. Uh -huh. Esa resolución tardó cuatro años y medio en salir. Cambió uh. tres veces de juez el juzgado en Rosario. Como eh, los jueces sucesivos se dan cuenta que era una cuestión de trascendencia social, por lo menos en Rosario no querían decidir, y de, finalmente decidieron que, decidió el, el último juez con una sentencia fundadísima que el contrato era totalmente válido que podíamos publicar el libro la sentencia fue apelada por los abogados de Franco Fontana Rosa y a pesar de eso lo publicamos, porque pensamos que era tan sólida la sentencia que no había posibilidad de que y entonces el ahora el proceso sigue en curso pero el libro ya está editado y el libro está editado, está en la tercera edición creo que no tiene ningún sentido que sigan porque aparte, ojo el dinero que produce los derechos se deposita en el juicio sucesorio, o sea que finalmente, como se resuelve el conflicto entre Franco y Gabriela May, que fue la última mujer del negro, la que lo acompañó en esa terrible enfermedad que lo fue... ...disminuyendo día a día durante cinco años... ...el que va a decir cómo se reparten esos derechos es el juez... ...o sea que la plata está, va a estar en el expediente... Uh -huh. ...no va a quedar perjudicado el hijo. este Y además Fontana Rosa siempre siempre se quedó con vos. Pero por supuesto. ¿Por qué habría decir, de cambiar de editor después de muerto? Yo, yo conté, conté decenas de veces una historia... ...Juan Forn, escritor y amigo que era director editorial en, en Planeta... ...en algún momento intentó tentarlo al negro... ...con una oferta económica muy importante... Y le contestó y está registrado. Y únicamente si les pasa algo a los Divinsky, pero eso sí, que parezca un accidente. <risa> claro, es muy bueno. Bueno, entonces, eh, tenemos Negar todo, de Roberto Fontana Rosa, su libro póstumo, eh, Pipí Cucú, que es un libro para chicos. No bueno, es para chicos, es un ah, libro de humor para grandes que pueden ah, llegar a leer los chicos. Esto ah, es así. Ah, ah, El autor se llama Guillermo de Curges. Es un muchacho que vive en, en Arroyo Seco, a 40 kilómetros de Rosario, que trabajaba en la Chevrolet poniendo puertas de autos. Un buen día se tuvo un problema en su cintura a partir del esfuerzo de eso, es un muchacho bastante flequito y empezó a trabajar en un locutorio. Y en los ratos libres empezó a dibujar, o sea que es una autodidacta total. Un buen día vinieron unas chicas de TEA de la Escuela de Periodismo a hacerme un reportaje y ¿conoce las cosas de Decur? Yo no había ni siquiera oído el nombre. Se llama Guillermo de curges y firma Decur. Y entonces me mandaron el vínculo con la página de él. Y me pareció un genio. Le mandé de inmediato un correo diciendo, me gustaría mucho hacer un libro tuyo. Qué lindo oh. es recibir ese mail, sí, ¿no? ¿no? Como, y, de pronto y, todos flashamos con claro. eso. Como en los dibujos animados. Como, Viste que un personaje está hablando por teléfono con el otro, le dice algo y el otro aparece de inmediato. Bueno, sí, casi sí. así con el tiempo que llevaba a llegar de Arroyo Seco a Buenos Aires. Así vino, llegó. Vino con una carpeta de dibujos hechos increíbles al óleo sobre que papel divinos. telado escúchame, es te estoy hablando los de Mercier, el primer libro trabajaba al óleo sobre papel telado o sea que le llevaba 10 días hacer cada chiste claro. eh, en una obra de arte, y apareció con un cuadrito donde me había hecho una caricatura mía convertido en una especie de gnomo subido a los estantes de mi biblioteca Ajá. no había estado nunca en la oficina, lo había encontrado en internet Wow. si faltaba algo para conmoverme, además de la calidad de lo que hacía, bueno, hicimos Fue Mercy, Mercy ya va en la tercera edición. Y que era sobre ese escritorio que es un quilombo tuyo, ¿no? Ah, ya se sabe. Sí. <risa> yo, mirá, me lo imagino, pero además como estuve leyendo un poco en internet, también entrevistas que te han hecho, este bueno, me imagino que, que el escritorio de un buen editor debería ser así. Sí, pero yo sé dónde está cada cosa, así que no te pero, preocupes. Pero, por supuesto, yo no soy una persona muy ordenada y nadie entiende mi orden, pero mi orden es perfecto. Bueno, con el suceso enorme que tuvo este libro No solo aquí, sino en Chile ya eh, De kur viajó tres veces a Chile Para pintar un mural, para dar talleres Ahora va de nuevo a la Feria del Libro Infantil En noviembre Me entregó este otro, que está hecho a la acuarela O sea que es un trabajo intenso Pero menos terrible de hacerlos al, al óleo. óleo Y... Este precisamente, como aclara, puede ser leído por chicos A pesar de que es un humor que solamente va a ser entendido por adultos Bueno, y unos dibujos maravillosos eh, ¿A dónde tienen que llamarlo, Tito, los oyentes ¿Tienen? para llevar Sí, índoles? ya mismo no, no El primero que llame se va llevando el primero, ¿no? Y, y vamos así en o, ese orden hasta o, que no tengamos piden. más Tienen el de Fontana ah, Rosa, dale. tienen el de dibujos de Pipi Cucú por Decur Y finalmente tienen este de... Bueno, contanos vos qué es esto Alberto Breccia y Juan Sasturain Es la... Última historieta que dibujó Brescia es una novela gráfica que tiene cuatro tomos. Este es el tomo uno y dos juntos, El piloto del olvido y el alma de la ciudad es un personaje, se llama Perramos, que es la marca de un tipo de, de pilotos de impermeables sí, que todavía existen sí, claro. este aparece un tipo que ha perdido la memoria y lo identifican con ese nombre porque tiene puesta esa prenda y ven la etiqueta con el nombre, y que es una especie de, de investigador que pasa una serie de aventuras, los dibujos de Brecha que estás mirando son absolutamente increíbles, increíbles. se habían robado los originales de Brecha que a, ¿son como acuarelas pero en blanco y negro? Eh, sí, son aguatintas, este... Y están depositados en un galpón a la orden de un juez Porque ahí también había un conflicto sucesorio Y los robaron Y aparecen en venta por por el Paypal ¿Y acá ¿no? hay un este, personaje no. que se parece mucho a Borges o es, es el propio es, Borges? Es, es el propio Borges, por ah, supuesto Ah, y está en la, histori está en la historia y, Entonces, este es el tomo 1 y 2 El tercero estamos reconstruyéndolo a partir de las ediciones italianas y francesas Porque no se encuentran los originales Y el cuarto, que lo publicamos hace tiempo Se llama Diente por Diente Que es el más delirante de todos porque perramos se aboca a la investigación de por qué se han robado la dentadura de Gardel en el cementerio de Chacarita. Dice la historia. Esa es la historia del tomo cuarto, pero este es el uno y el 2. Muy bien, ¿a dónde tienen que llamar nuestros oyentes para Ale... llevarse estos maravillosos libros y regalitos? 4 triple 9 09 37, es muy fácil. 4 triple 9 09 37 está también tuiteado, está en Facebook para que puedas eh, ver, o si no te acordás el número de teléfono, que es fácil. 4-999-0937. ¿Cuál de los libros querés? Ante este acto de generosidad de la conductora, prometo reponérselos para su biblioteca personal. ¡Ay, ah, yo los quiero todo para mí! No saben el esfuerzo que estoy haciendo. Y yo, sí, me estoy quedando uno. ¿Eh? ¿Está mal? Sí. Me quedo a los cuentos completos de Rodolfo Wall. Ah, te dicen tonta. Oh. Escuchamos una <risa> canción y después seguimos hablando con nuestro invitado el día de hoy, el señor Daniel Divinsky, fundador de Ediciones de La Flor. No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. mira quién vive. Hola, estamos para eh, concursar por los libros que haciendo en el programa. Mi nombre es Rodrigo Levin. Rodrigo, Rodrigo Levin. Rodrigo bueno, Levin. Rodrigo Levin. Estimado va a tener que venir a buscar eh, su libro a la radio. Lo que pasa es que no dijo cuál es el libro que quiere. Son tres. Y bueno, va que si los otros dos dijeron que A ver, que querían... escuchemos. Hola. Hola, soy Mariana. Quiero los libros. 72 Especifiquemos un poco, chicos. Hola, soy Mariana, quiero los libros. Es bueno, un me mensaje un todos. poco vago, me parece me a mí. Me todos los libros. Ah, bueno. eh, quiero Pipi Cucú, quiero el de Fontana Rosa o quiero el de Sasturain. ¿Cómo es? Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo Guillermo Vicio. Soy de Ciudadela y quería el libro de Alberto y Sasturain quien vino. Claro. Bueno, ahí tenemos uno más específico. Claro. Bueno, los otros los sorteó. Señor eh, dejó sus datos, venga a buscar eh, el libro de Saxturain. ¿Y los otros dos? Y los otros dos, el primero que No, llega? Mariana volvé a llamar y Levin volvé a llamar y que cada uno dice cualquiera. Y pero, y si pero a ver, decirle cuáles quedaron. Y bueno, chicos, Decile nos quedaron, quedaron. El, de, el el libro póstumo de Fontana Rosa Negar todo y otros cuentos Y nos quedó Pipí Cucú por The Cur Que esto es toda una novedad De un libro de dibujos muy lindos Dale. Para grandes y para chicos Ok, Maepú 555 Acá tiene que venir a buscar sus Lo venís libros. a buscar y ahí cuando entrás eh, A la derecha estaba una mesita Con la gente de seguridad Y vamos a dejar los libros a sus nombres Volved a llamar y dejad más detalles Daniel, eh, retomando ¿Vos? para que vamos a presentarlo de vuelta, estamos con Daniel Divinsky, eh, fundador de Ediciones de la Flor, un hombre importantísimo para la cultura argentina, además de ser un caballero muy amable que nos trajo unos regalos muy lindos y que nos va a traer más, seguro, prontamente. Por eh, niña privada. <risa> Daniel, te, te lo deben haber preguntado, pero seguramente para el público que se renueva va a ser interesante. ¿Te pasó de, de primero haber publicado algo que vos decís, uh, la verdad que mejor este no, no haberlo publicado? Por ahí no lo querés decir porque tal vez con el autor no vas a quedar muy bien. pero Y después por otro lado decir, ay pucha tendría que haber publicado esto o me hubiera gustado publicar esto a mí y lo publicó otro. No, no publiqué nada de lo que me arrepintiera inmediatamente no. después. La, la, el arrepentimiento mucho tiempo después ya no tiene sentido. Claro. Y cosas que me ofrecieron y que no publiqué me arrepiento básicamente de un libro que no me, no me pareció en aquel momento tan interesante como después resultó, que es un libro que se llama Los nietos nos cuentan, ¿Mm? de una señora que es la hija de rotenberg el productor de los programas de Mirta, que aparte sí. que el libro estaba bien, después tuvo una promoción a partir de los programas que rotenberg produce, que claro. se vendió muchísimo. Pero to eh, eso, todo eso. bien, salió finalmente. Eso no... Es lo único que recuerdo. Después autores que hubiera querido publicar, por supuesto, George Steiner, este eh, algunos argentinos, Pablo de Santis, mm. Piglia mismo, por supuesto, que nos hizo la edición de, de Wolf, pero todos tienen sus editores y están muy contentos con ellos. ¿Y qué pensás que, que va a pasar vos con los libros? Porque digo, de alguna manera hay como una, una suerte de debate, el tema de los libros digitales, el tema de la lectura por internet... A, a, a nosotros, por ahí este, a nuestra generación, eh, no, nos sigue gustando el objeto de tener el libro, de leerlo el olor, el papel, la gráfica, todo digamos pero hay generaciones que, que nacen hoy por hoy con, con internet, con las tablet además existen sí. los e-books e eh, te analizas, compras libros por ves? Amazon ¿qué reflexión te genera esa situación? va a coexistir como que existió el, el teatro después de la invención del cine, la radio después de la invención de la televisión, se van a repartir la demanda en relación a distintos factores el tipo de libro y demás nosotros estamos incluyendo los derechos digitales en los nuevos libros que contratamos y estamos en tratos con amazon y con baja libros para hacer un acuerdo de difusión o sea que no nos negamos todavía el, el porcentaje del mercado para ese tipo de, de, de, de forma de edición es muy bajo estuve este editor amigo de anagrama dijo que en españa es el 3% del mercado o sea que claro. Es una cifra todavía no significativa Pero no no, no nos cerramos a ninguna innovación es decir, este Sería realmente muy terco Quedarse en las formas que se conocen Yo tengo una historia que ya conté mil veces Pero supongo que a otras audiencias En Caracas, yo, cuando estuve en el exilio Trabajé en el diario de Caracas Y dirigía la sección Cultura Y llegó una invitación para el Festival de Cine de San Sebastián Y fui a una conferencia de prensa Que dio François Truffaut, el director francés entonces, entre las preguntas que le hizo la gente, que sabía mucho más que yo, le dijeron, "Bueno, se está empezando a usar las videocámaras para hacer eh, filmar, este, ¿usted le parece que van a desplazar totalmente a la cámara tradicional y al celuloide?" Él dijo, "Bueno, es un método que está recién en sus comienzos, todavía no se puede editar bien, va a tardar más o menos unos 10 años en desarrollarse, y yo creo que dentro de 10 años yo habré dejado de filmar." <risa> este, ¿se puede traspolar esto a lo relativo al nivel electrónico? <risa> claro. Claro. No, y además tus libros también a vos te gusta que eh... Hacer lo que se llama, tal vez mal llamado, el libro objeto. que Son libros en donde vos te preocupás mucho de que sean cosas bonitas. Sí, pero equilibrando para que no resulten demasiado caros. No hacemos libros de lujo. Esto es un principio nuestro. Es un principio no hacer libros caros. Que ha determinado, inclusive que hace muchos años, Hermenegildo Zabat, Menzi Zabat, el caricaturista que dibuja en Clarín, nos propuso un libro que era una variación de dibujos sobre el, el estatua del beso de Roden, esa pareja que hay una reproducción aquí en el Museo de Bellas Artes. Y entonces me, me lo mandó, le dije, por supuesto, me parece maravilloso, lo vamos a hacer, pero va a estar hecho un papel bueno, pero no de lujo, no de ilustración, no va a ser de dura Y entonces, al, sí, sí, está todo muy bien. Al poco tiempo recibo una carta escrita de Zabat que me dice, Diminsky, no voy a hacer con vos ese libro ni ningún otro. A mis 40 pirulos, calculan cuánto tiempo hace que pasó, no voy a aceptar que nadie me diga cómo hacer mis libros. Y bueno, Opa. es un criterio, quería un libro de lujo y nosotros no hacemos libros de lujo. Me parece muy bien, de cualquier mitoda, sí, mitoda Mafalda se me rompió bastante, lo voy a decir. Eh, y dice. porque lo hacemos en talleres que hacen tapa dura pero que no son los más caros. Claro, lo tengo todo con una cantidad de cintas coches a esta altura de la vida, pero eh, ya han pasado bastantes bueno, años. Bueno, voy a comprar una es, edición nueva. Es para ¿no? fomentar la reposición. ¿sabes? Claro, exactamente. <risa> para que la gente se lo vuelva a comprar. Eh, eh, Divisky, vos estuviste exiliado durante la dictadura, casualmente por una historia que es muy interesante, que es por un libro infantil. Sí, es un disparate que ahora la cantidad... Habiendo de... publicado, por ejemplo, Operación Masacre. Sí, es decir, como dijo Ted Córdoba Clauro, un periodista boliviano que estuvo exiliado aquí y después en Venezuela, es decir, menos mal que los metieron presos por lo que no hicieron, que si los metían presos por lo que hicieron no salían más. <risa> claro. Es decir, en realidad no teníamos ninguna militancia política, lo cual no es ningún mérito. Pero prohibieron un libro infantil que yo había comprado en la Feria de Frankfurt del 73, que se llamaba Cinco Dedos, que era una versión de la fábula de la Unión hace la Fuerza, simplemente porque la mano triunfante era una mano roja y terminaba en un puño... este Bueno, le voy a decir que era bastante subversivo igual, ¿eh? Es una lectura realmente muy desviada, porque el libro había estado publicado uh -huh. por una editorial de Berlín Occidental, en la época en que Berlín estaba dividido, ni siquiera del, del Berlín... Del Berlín Careta, digamos. Este... <risas> Pero realmente fue una sucesión de delirios que las mujeres de un coronel en una guarnición de Neuquén lo compró para sus chicos, el coronel lo leyó porque sabía leer y, este, y le pareció que era un forma de la subversión y lo mandó a la SIDE y ahí... Pero corre. ¿puedo preguntar sobre el contenido del cuento? ¿No había un poco de, de, de eh, incentivo a la cuestión colectiva y solidaria? Y la unión hace la fuerza, por supuesto. ¿La unión hace mano... la no, ¿No le parece una idea subversiva esa de Vicky? A lo que hemos llegado <risa> Bueno, pero está ese, la, la, Los libros sobre cubismo Que fueron este, prohibidos En la dictadura Y, y el de Bartolomé Las guerrillas en la lucha por la independencia nacional Que se refería a Güemes, por supuesto Ah, por eso. bueno sí, son... mi, Mira, entre los disparates que le costaron la vida y la salud y la fortuna a muchas personas, estos disparates en definitiva claro, pueden sí. hacernos reír. Eh, eh, Medido con esa vara, claro, sí, lógicamente. ¿Te sí. siguen sorprendiendo cosas eh, originales que te van llegando? Me imagino que sí, ¿no? Totalmente. si yo, Todo el tiempo te pasa. Dije decenas de veces, espero que a otros públicos, que yo me dedico a editar porque mi curiosidad supera mi profundidad abrir una carpeta que llega o un archivo que llega con, con un email espero que esto no aliente que lleguen más porque no los abro todos te voy a mandar cualquier cosa mira me pongo me, a, me, me produce a balbucear hoy mismo una curiosidad un interés que dura por lo menos las primeras cinco líneas sí. muy a menudo se agota la sexta ah claro bueno eso también es interesante ¿no? hasta hasta dónde te ¿cuántos párrafos puedes llegar a leer? y ¿Dónde está determinado sí, que sí. el libro está bueno o que la, ya una, se desecha? Una primera frase, es decir, mira un libro que publiqué, que es una novela preciosa que no vendió nada, <coughs> se <risa> llama Conductores Suicidas, de Alejo García Valdearena, un muchacho rosarino que después vio en España y ahora hace una sección en la revista Viva de Clarín que con un personaje para chicos que ahora no me acuerdo cómo se llama. Me, me mandó el, el archivo desde España adjunto a un correo electrónico y decía, yo sé que ustedes recibir cantidad y que los debe tirar sin abrirlos, pero entonces le voy a poner en el cuerpo el mensaje algunas frases para ver si desperdo su interés. Y entonces era un diálogo en que un tipo le decía a otro, ¿cuántas aceitunas crees que te comiste en tu vida? Y, con eso ¿Y, ahí un y ahí lo abrí y lo pu terminé publicando. Y la contratapa <risa> le escribió el negro Fontana Rosa, que decía ah, que era un libro ideal para que los jóvenes se entusiasmaran por la lectura. Parece que no se entusiasmaron nadie porque tengo el depósito lleno de conductores suicidas de Alejo García Valderena. Creo que va a aparecer en cualquier librería en mesa de saldo pronto. <ríe> sí, sí. Esa es la de cinco pesos. Eh, Daniel que estuvo hoy en Mirá Quién Vino. Fue un verdadero placer y un verdadero honor que estuvieras no. acá. Daniel, muchísimas gracias. Se nos hizo corto como siempre. Nos quedaron un montón de temas que nos hubiese gustado conversar con vos. Gracias a ustedes y perdón por la lata, yo pensé no, que ahora era demasiado, pero no, un vino. No, como latas, ¿eh? vos también sentís que quedaron cosas afuera o no? Siempre quiero. Eso porque soy afuera. un charlatán. Y eso que no te conté de todos mis proyectos editoriales Uy, ya. que tengo. Uy, no, Una mentira, mentira. Viene, vienen con un email. Mira, sí, sí, tengo una carpetita acá para vos.